de de ratas la semana pasada os presentamos el primer episodio temático sobre las elecciones del barça donde cometí algunos errores el historiador profesor y escritor ángel iturriaga me comentó con acierto que el coche que hicieron volcar los morenos no fue el auto de álex botines como apunte sino en realidad el de ramón fuste como ha explicado en alguna ocasión la hija del recordado periodista alexa botines Por otro lado, Guillem Sintas, nuestro absoluto referente en Filología, me corregía con acierto sobre la peripecia curricular de Juan Roséi. En el episodio apuntaba que Juan fue presidente de Fomento Nacional del 2010 al 2018, cuando debería haber significado que Roséi fue presidente de Fomento del Traball desde el 2004 hasta convertirse en presidente de la COE del 2010 al 2018. Pido disculpas por los lapsus, faltaría más y agradezco las rectificaciones.